Este programa es presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo Doras Gelato Café, que darán helados de placer Y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno RCR presenta Librería Sónica El espacio que te llevará a descubrir El apasionante mundo de los autores La poesía, la dramaturgia, la imaginación Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado Comienza Librería Sónica Más que palabras oyentes de Radio Caracas Radio, 750 AM en su real, una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tal. Mm, Le saludamos Linzabel Noguera y... Jason que hoy está cantando muy contento, caramba es que me fui, me fui con la nota, me fui con la nota musical, eso es todo y les recordamos que esto es una transmisión conjunta con Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar a mí me gusta como Nisabel Isabel dice... Eh, Radio Huarico 1060M en San Juan de los Morros. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, allá los sábados de 12 a 1 de la tarde. También puedes escucharnos a través de nuestras, eh, de nuestras conexiones en internet como www.telenavegante.net y también rcr.tv. También está nuestro blog liberiasonica.blogspot.com y allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo ya de estos casi ocho años llevando lo mejor de la literatura nacional a todos ustedes y están nuestras redes sociales todas bajo el nombre Liberia Sonica en Facebook, Twitter e Instagram Y hoy abrimos el programa escuchando Somewhere Over the Rainbow en la voz de Judy Garland cuyo nombre de pila es Franz Ethel Gunn y luego se lo cambió a su nombre artístico Judy Garland Actriz y cantante estadounidense que nació el 10 de junio del año 1922. Entre los premios que logró a lo largo de su carrera artística están el Oscar, el Globo de Oro, el Cecil B. DeMille y el Grammy y el Tony. Este es uno de los temas de la banda sonora original de la película El Mago de Oz, con música de Harold Arlen y letra de Jeep Harburg. Over the Rainbow fue aclamada como la mejor canción de la historia del cine por el American Film Institute. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana arrancan hoy, lunes 8, día de nuestra grabación, y usted nos está escuchando en la comunidad de su casa seguramente, o en el vehículo, en su vehículo, hoy domingo 14 de junio del año 2015. ¿Qué sucedió el 8 de junio? En Ninzabel? el año 1949 se publicó la novela... 1984 de George Orwell. Nunca que... pensó que iba a ser tan actual en el 2015. Tan actual, sí, sí, fenómeno, fenómeno esa novela. Yo debería releerla, la leí hace mucho tiempo, pero debería releerla para verme reflejado o vernos reflejado como sociedad en esta novela de George Orwell. El 8 de junio nació en 1876 Amadine Auror Lucy Dupin, mejor conocido como George Sand. En el año 1873 nace José Martínez Ruiz Azorín. ¿Sabes qué? George Sanz era el nombre, el seudónimo ¿El de una de las escritoras más famosas, mí, que creo que fue amante de Chopin. Si usted lo dice, Noguera, yo le creo. Yo lo que voy... Bueno, y otra escritora muy famosa que ah. nació el 8 de junio, pero en el año 1903, es la escritora y traductora francesa Marguerite Jorzenar. Que si mal no recuerdo, yo lo leí, lo, re lo releí, una novela fascinante de Marguerite Jourcenar, que es um, Las Memorias de Adriano. Es una cabilla de libro. Y Disculpen el apelativo, amigos oyentes que son tan decentes y tienen el, el, el honor de estar ahí escuchándonos. O al revés, el honor de nosotros, a ¿no ustedes. De tener su compañía a través de las ondas hercianas, como decían antes. Eh, ¿Quién falleció el 8 de junio, Jason? En 1910 falleció también la escritora chilena María Luisa Bombal. Y en el año 1993, el escritor cubano Severo Sarduy Si yo voy a hacer una corrección. El 8 de junio de 1910 nació la escritora chilena María Luisa Bombal y falleció, tal como comentó Linzabel Larrana Noguera, el escritor cubano Severo Sarduy. 9 de junio Noguera. En el año 1890 nace José Antonio Ramos Sucre. Unos cuantos años después, muchísimos años después, un 9 de junio también nació la escritora estadounidense Patricia Cornwell. En el año 1870 falleció Charles Dickens. En 1974 falleció el escritor guatemalteco, Premio Nobel de Literatura en el año 1967, Miguel Ángel Asturias. 10 de junio nació en el año 1915, Saúl Bellocq. Escritor canadiense, quien fue el premio Nobel de Literatura del año 1976. Cinco años después, en 1920, también nació el novelista español José Manuel Castañón. Y en el año 1937 su compatriota, el escritor Manuel Vincent. Sé que yo no he leído mmm, novela de Manuel Vincent, pero sí una época que leía muchos su, sus artículos en, en el país en el de país. España. Estupendo eh, cronista y también... Eh, bueno, también eh, periodista, si mal no recuerdo Manuel Vicen Quien fallece el 10 de junio de 1949 La escritora noruega Sigrid Onset Quien fuera premio Nobel de literatura en el año 1928 11 de junio, nació en el año 1899 Yasunari Kawataba Kawabata Ah, exacto, exacto Kawabata Kawabata Sí, Yasunari Kawabata Escritor japonés, premio Nobel de Literatura del año 1968 Es que cuando uno no practica el, el japonés se pone complicadito, mucho tiempo ¿no? que no me tocaban japonés Sí, sí, sí, sí eh, En 1928 nació nuestro querido escritor venezolano Salvador Garmendia Premio Nacional de Literatura del año 1972 Y premio Juan Rulfo del año 1989 Falleció en el año 1993. Ah, no, ya lo habíamos dicho, el señor Severo Sarduy, escritor cubano. 12 de julio. De junio. De junio, perdón. Te ir de vacaciones, yo también no. <risa> Es que siempre se me confunde junio con julio. Es 12 de junio, nació en el año 1827 la escritora suiza Johanna Spiri, mayormente conocida por ser la autora de Heidi. Así es, en 1929, un 12 de junio también nació la escritora víctima de los nazis, la reconocida y recordada Ana Frank. 13 de junio, nació en el año 1265 Dante Alighieri, poeta en, italiano. Así es, en 1865 también nació el poeta irlandés, premio Nobel de Literatura del año 1923 William Butler Yeats. En el año 1874 el poeta argentino Leopoldo Lugones. En 1888 el escritor portugués, también poeta Fernando Pessoa. En el año 1910, el escritor español Gonzalo Torrente Ballester. Y en 1917, el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Tremendo día, ¿no? Sí, sí. Así que, amigo, oyente, amiga, oyente, si usted tiene un hijo que nació un 13 de junio y lo ve escribiendo por allí, déjelo, déjelo. Seguramente va a tener esa vena escritural, como todos estos autores que les acabamos de mencionar. 14 de junio, para cerrar las efemérides de esta semana. Nació en el año 1894 el escritor y político peruano José Carlos Mariatti. También nació en 1907 el poeta francés René Char. Falleció en el año 1936 Máximo Gorky, escritor ruso. En 1968 falleció el poeta y periodista italiano Salvatore Guasimodo Premio Nobel de Literatura en el año 1959. Y en el año 1986 falleció el escritor argentino Jorge Luis Borges. Y así damos el cierre a las efemérides y le comentamos y queremos leer un mensaje y un saludo al señor también Escucha de librería sónica Luis Labrador que escribió en la mensajería de texto y lo leo textualmente. Eh, señor Labrador, ojo, no cumplieron con el obsequio del libro de librería supersónica. No, no, no, claro que sí, señor Labrador, el ganador del libro de Amores y Domicilios de Arnoldo Rosas y 200 gramos de café cortesía de Doras Gelato Café fue el señor Alessandro Balsa, eh, Balsania de Los Teques y le recordamos y a lo mejor por eso la confusión. Recuerden que nuestro programa, usted nos está escuchando. Hoy domingo en su casa, pero nosotros grabamos el día lunes. Así que los mensajes de texto que usted nos envía para participar en el programa, nosotros eh, los leemos el lunes y, bueno, sacamos el ganador el día lunes, una vez que, obviamente, sumamos y sumamos la cantidad de mensajes eh, que recibimos desde sus celulares. Y por ahí hay algo de unos talleres, ¿verdad, Noguera? Sí, lo que pasa ¿Cómo? es que no tenemos la información a la mano, pero nuestra amiga la escritora Iliana Gómez Verde, y... Sí. Tienes abierto su taller de ficción literaria y ciencia ficción en la Casa de las Letras Andrés Bello. Para mayor información la estaremos poniendo en el Instagram, en el Instagram también de Robarrana Encantada y en la Casa de las Letras Andrés Bello los talleres de ficción de Ileana Gómez Cerveza. ¿Y cuál es la biografía en librería sónica? La biografía de la semana está dedicada a José Antonio Ramos Sucre... ...poeta venezolano quien nació el 9 de junio de 1890 en Cumaná, Estado Sucre. Es considerado uno de los más destacados escritores e intelectuales... ...de la historia literaria de Venezuela. Su poesía, escrita en prosa, solo fue valorada al paso de los años... ...reconociendo en su obra una mirada vanguardista... ...vinculada al uso del simbolismo, la mitología lo fantástico y esotérico y la incorporación del yo profundo. Publicó en 1921 trizas de papel y en 1923 una plaqueta titulada Sobre las huellas de Humboldt. Corrige los escritos de su primer libro, retoma su ensayo sobre Humboldt y añade 50 nuevos textos imponiéndole a todo ello un orden más significativo. Así nace en 1925 El libro La Torre del Timón Las formas del fuego y el cielo de esmalte Ambos del año 1929 Consolidan su estilo Con sus poemas en prosa Agobiado por el insomnio y su delicada salud José Antonio Ramos Sucre Se suicida en Ginebra, Suiza El 13 de junio del año 1930 Los restos mortales del poeta Reposan en el cementerio de Santa Inés De la ciudad de Cumaná, Estado Sucre en Venezuela El 16 de noviembre de 1993 se fundó la Cátedra Internacional de Literatura Venezolana José Antonio Ramos Sucre en la Universidad de Salamanca, España Y la Biblioteca Cervantes Virtual mantiene un portal temático sobre su obra Ahora, en la voz de Jason, escucharemos el episodio nostálgico Siento, asomado a la ventana, la imagen asidua de la patria La nieve esmalta la ciudad extranjera. La luna prende un fanal en el tope de cada torre. Las aves procelarias descansan del océano, vestidas de edredón. Protejo desde ayer a la huérfana del caballero taciturno, de origen ignorado. Refiere sobresaltos y peligros, fugas e improvisas sobre caballos asustados y en barcos náufragos. Añade observaciones singulares, indicio de una inteligencia acelerada por la calamidad. Duda si era su padre el caballero difunto. Nunca lo vio sonreír. Sacaba a veces un medallón vacío. Miraba ansiosamente el reloj de hechura antigua de campanada puntual. Nadie consigue entender el mecanismo. He espantado de su seno las mariposas negras del presagio. Y eso fue el episodio del nostálgico, acompañado por la sonata en la menor para violín y clavicordio de Tommaso Albinoni, compositor barroco quien nació en Venecia, Italia, el 8 de junio de 1671, mayormente conocido por su popular adagio en sol menor, que realmente es una obra apócrifa compuesta en el siglo XX por el musicólogo y especialista de su obra, Remo Izzotto. Y antes de hacer el corte debido publicitario Le damos la bienvenida a un nuevo anunciante de Librería Sónica Los amigos de Ávila Gallery Quienes están en el lobby del hotel Ávila en San Bernardino Aquí en Librería Sónica Literatura para un tarán RCR les está presentando Librería Sónica Por sus 750 AM Para muchos hay momentos irreversibles Conozco muy bien el efecto que tiene la última vez, esa que perdura en la memoria antes de que la muerte ocurra. Quería expresar muchas cosas, pero no podía. El gran perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. A cualquier hora del día salgo corriendo a Doras de Lato Café. ¿Por qué? Porque tienen unos helados deliciosos, hechos con ingredientes frescos. O si lo que quiero es un buen expreso, Doras Gelato Café también tiene el mejor café. ¡Mmm! Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Estamos en Instagram como Doras Gelato Café. Doras Gelato Café, quedarán helados de placer. Las mejores pinturas, cuadros de colección, esculturas, serigrafía y mucho más lo puedes encontrar en Ávila Gallery, un espacio para el confort y el buen gusto. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Benardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Lindsay Jason, descubren lo que hay más allá de las palabras en... ¿eh? Librería Sónica por RCR 750 AM Don't troubles, come on get happy. You better chase all your cares away. Shout come on get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout come on get happy. We're going to the promised land. estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura. Parunta. Escuchando el tema Get Happy en la voz de Judy Garland, quien lo interpretó en la última película que filmó con MGM, Summer Stock, en el año 1950. Buena música para hoy, domingo. selección de mi querida Linzabel, la rana novela. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio, un honor Sabor, hoy domingo, en la mañana, recibir a una amiga de esta casa, poeta y estimada, María Antonieta Flores, quien hoy viene a presentarnos, entiendo yo, María Antonieta, y tú me corriges, su más reciente publicación, su más reciente poemario, que lleva por título, Temples, editado bajo el sello editorial de Calatos Editorial, ¿es así? ¿No me equivoqué? Exactamente, es así. No me pelees, maravilloso, por sí. fin, no me pelees. Bienvenida María Antonieta Bien, Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes y radioescuchas y un saludo a Jason y, y al Linsaber que tenía tiempo que no lo veía Tenía tiempo, sí, para quienes, para, para quienes nos están sintonizando en este momento María Antonieta Flores, poeta, y también es conocida en los altos fondos no bajos fondos, sino en los altos fondos como @epifitas en Twitter, para aquellos que quieran seguirla pero bueno, vamos a entrar de lleno en materia María Antonieta, claro, en materia poética, porque Temple es un, un poemario muy depurado, muy limpio, eh, y a mí me enganchó desde un principio, ¿no? Y eso sí. aparentemente suena fácil, pero no. cuando uno lee poesía no es tan fácil enganchar al lector... Desde la desde el primer verso hasta el último, ¿no? Hay Bien. unos versos tal vez o unos poemas, ya te doy la palabra link, uh -huh. unos más reposados que otros, como más tranquilos, y hay otros más contundentes, ¿no? Yo no sé si tú lo ves así. Sí, y además una de las cosas que me encantó es que todos los títulos guardan una relación tan íntima con el cuerpo de cada poema independientemente de la extensión del poema porque conseguimos poemas de mayor alcance en cuanto a su lectura y poemas más breves de un par de versos apenas y todo guarda una relación muy bella con el título del libro, temples entonces es un libro donde todo está realmente pensado, templado, bordado ilvanado para que uno como lector vaya pasando muy suavemente con la misma sensualidad que tienen los poemas de uno a otro y me voy a permitir citar es uno sensualidad y erotismo hay unos que son candela pura cosa bueno que se este este no es candela pura por el horario que tenemos pero ah, me selección. pareció que es bellísimo está casi en la mitad del libro Y, se, y tiene que ver con el Ars Poética que abre el libro de bellísimo. alguna manera uh -huh. que es bellísimo y que te lo voy a dejar para que lo lea nuestra invitada y dice, se llama el, el poema Soy el tributo Aguardo lo que desconozco como aquello que ya he visitado y ese no bellísimo, es el espíritu sí, de es entrar en un libro de poesía como Temples Es un proceso de... ...de cantación interior... ...no es un libro pensado... ...templado sí... ...he de reconocerlo... Eh, ...son años de escritura... ...y... ...yo lo comienzo a escribir cuando siento cerca... ...que voy a, eh, los 50 años... ...y... ...es un buen momento como para uno... ...tratar de hacer memoria y cuenta de ciertas cosas... ...y una de esas cosas... ...por supuesto es la escritura poética... ...porque es algo que es vital e importantísimo en mi vida o sea, la, yo le debo muchas cosas a la poesía incluso la misma vida los amores de los hombres que he tenido todo eso se lo debo yo a la poesía y está el reflejo por supuesto de esos amores allí ciertamente ciertamente ahí están además de una manera eh, a mí que a mí de poética elocuente yo recuerdo que yo hubo un verso no recuerdo cuál no podemos leerlo acá porque estamos en horario todo usuario pero yo se lo enseñé a, a Sabrina y lo leyó Y le dio calor, lo que quiere decir que eh, está muy bien logrado. Yo le voy a pedir a María Antonieta que nos lea por lo menos esa, ese primer párrafo de su ars poético, que bueno, yo lo podía leer, pero... El primer eh, cuerpo. Por favor, yo creo que el honor está en que lo lea la, la, propia, la propia poeta. Adelante, María Antonieta. Muchas por. gracias. Ars poética. Es simple. Sales de contemplación. Cultivas la paciencia maceras, destilando escribes, golpeas la madera, imploras, recurres a orden, devuelves lentitud, invocas a rigor, crepita la llama, te haces ajena los halagos, corriges, recuerdas los árboles podados, olvidas la compasión, te siembras en la paciencia. Recuerdas una piedra. Acaricias. Vuelves a escribir. Vislumbras. Un sorbo de agua o de vino. Cierras. Te despide. Eso es una maravilla. Te iba a comentar. Uh -huh. Es bellísimo. Bellísimo. Ese ar es poética. Gracias. Y yo veo como recurrente, entre otras cosas. La imagen de la piedra. Veo que hay una piedra en, en esa ars poética como imagen uh -huh. y veo que hay otras piedras reflejadas a lo largo del Cierto. De temple. ¿no? Y, y yo me pregunto, ¿por qué la piedra? Hay otras cosas también que, bueno, vamos a hablar más adelante, pero esa imagen de la piedra, de, de, de, de dureza, ¿por qué está allí presente? ¿Habrá un por qué? La piedra eh, simbólicamente representa el alma, pero yo tengo fascinación por las piedras. Mm -hmm. Yo a donde voy a tierras que he visitado me traigo piedras de allá, pequeñitas. Ah, bueno, yo iba eh, sí, <ríe> <haces ríe> a decir yo, ¿cómo hacer que la aduana mujer? Porque... <ríe> no, pequeña, piedra piedras, pequeña, pequeñas piedras pequeñas, pero incluso tengo del, del río negro, de la zona del Amazonas. O sea, el para mí la, la piedra, tocarla, acariciarla es sentir algo que está vivo. Y de hecho la piedra está en su sitio que yo la tengo en la casa y de repente pasan meses y ella ha cambiado porque de alguna manera ella no es ajena al ambiente y, y también nosotros tenemos una identificación con la piedra porque es como la tierra es lo más antiguo y eso te iba a comentar que hay sí. una cierta conexión ¿no? con, con, con la madre tierra pues. esa conexión que es necesaria y que a lo mejor las almas eh, más delicadas, más sutiles, como la de la poeta, que es capaz de ver, digamos que, ese cambio en la piedra en, en cuestión de meses, cambios que a lo largo de, del tiempo y de los años de, del planeta, bueno, transcurren muchos años, para que una piedra sea horadada por el viento, por el agua, ¿no? O pulida. O pulida, exactamente. Y además la piedra tiene una cosa maravillosa que también dentro de la imagen poética que consigues construyendo los versos de, tem de temple uh -huh. que está vinculada de alguna manera con eso que tú acabas de decir de que se siente que hay una sensualidad de, del contacto con la piedra bien sea visual o bien sea con el tacto pero también es esa sensación de lo permanente sí. y, y es importante porque muchas veces es esa piedra ahí lo que te dice es aquí estoy, aquí me quedo aquí voy a estar para cuando regreses es eso de hecho aquí me permito ahora sí leer la, a la poeta con, todo su, con su permiso y su venia lo, donde, tiene, lo tiene todo donde dice las piedras cautivas apareo piedras lejos del sol y la lluvia para recordar que el alma es lo más firme del cuerpo a ellas le ofrezco este silencio la luz que por mi ventana adentra Eso es una belleza. A mí me encantó. Mira, yo soy un, un mal lector, amén de lo desordenado. Yo rayo, subrayo, le pongo tildes, doblo las esquinas. Mira, hay amigos que, que me, me detestan por esto. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo le doy igual que tú. Nadie es perfecto. <risa> bueno, lo único que usted no sabe es que ya. No, yo te regalo el libro, pero no te lo presto. Ya, esto es todo. Cada quien tiene su manera sí, de leer. Sí, sí. Porque además es interesante, porque cada manera de leer te habla de la personalidad del que está leyendo y quizás también del apasionamiento que despierta lo que estás leyendo, hay momentos que es inevitable que quieras tomar una nota y hay momentos en que simplemente lo dejas ir y con ese poema que te acabas de leer ahorita mm -hmm. Jason y con la anécdota que María Antonieta nos acaba de contar que ella recoge piedras tú puedes imaginarla fácilmente en el balcón en la luz del balcón de su casa organizando las piedritas para que reciban esa luz del sol que entra a Darle es la bienvenida así. y a bendecirle Ese casa. balcón que creo que debe estar Que es el balcón de un video que está en YouTube Ese es el balcón de tu casa Sí, ¿Sí, verdad? Ah, sí. Te Mira, pillada. es en serio que Es en serio pillada. lo que te y, tiene no, vigilada por y las redes se la, la tarea Es allí donde justamente se forman Esas palabras camelladas Palabras tal vez lentas eh, De largo alcance No son palabras que corren 100 metros planos Sino son palabras maratónicas Es decir, palabras de largo aliento que se han trabajado a través del tiempo. Serán esas las palabras camelladas, que aguantan sol, aguantan calor. Bueno, el calor en Caracas está insufrible, pero bueno. Y frío. Y, sí, sí, y aguantan camellos, también, también frío. frío. Claro, el, ese uso se lo debo al habla la bogotana, colombiana, porque ellos cuando van a trabajar dicen que van a camellear. Uh -huh. Y poéticamente es una palabra que me dice mucho porque entonces ahí es la palabra trabajada o los cuerpos camellados también que en otro poemario yo tengo esa imagen entonces son eh, cosas que se trabajan y ese trabajo no es un esfuerzo exagerado que la gente hace sino una constancia sostenida en la contemplación sostenida en la revisión interior para poder llegar a decir la palabra tal como se va formando dentro de uno. Es así. María Antonieta, debemos hacer un corte publicitario, no sin antes comentarles a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando por cortesía de la propia poeta María Antonieta Flores y de Cálatos Ediciones, un ejemplar de temples autografiado por su propia poeta y 250 gramos de café en granos, cortesía de Dorayelato Café. ¿Cómo se lo ganan, en Noguerísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse el café y la poesía. Así es. Combinación perfecta, el libro y café. Aquí en Librería Sónica. Literatura para Untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En un país apoderado por el miedo, siempre hay alguien dispuesto a luchar. Me preguntaba cuántos anónimos, igual que yo, les desbarataron la vida porque se negaron a vivir como esclavos. El clan perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición, disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. En plena Avenida Pais de El Paraíso está Doras Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Doras Gelato Café. Doras Gelato Café, quedará helados de placer. ¿Eres artista plástico, pintor, escultor? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente bucólico y atendido por sus propios dueños. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en librería sónica con linsabel noguera y jason maldonado por rcr Dear, when you smiled at me i heard a melody it haunted me from the start. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un Escuchando a Judy Garland con el tema Sing went The String of My Heart. Judy Garland acostumbraba a cantar este tema en todos sus conciertos desde la primera vez que lo interpretó en el show de Shell Chatou en el año 1935. No pensábamos nacer ninguno de nosotros, no sé si Luis Enrique, no. No, Luis Enrique no había nacido, estaba próximo a nacer. Pero no había nacido, ¿verdad, Luis Enrique? ¿No? Bien, vamos a continuar en compañía Pasamos de la música de... Judy Garra de, de Judy, ajá A nuestra querida poeta María Antonieta Flores Hablando de temples, no. Su más reciente publicación Bajo el sello editorial de Calatos Ediciones, que no sé si lo había comentado ya en el corte anterior O lo dije fuera del aire Unas ediciones... Impecables Impecables, muy estéticas, muy limpias Hemos leído ya varios de los libros de esta de esta colección, incluso creo que leí o leímos el de Carmelo Chillidas, sí. pero no, no pudimos cuadrar no, la entrevista exactamente. con él, pero sí hemos leído la colección que gentilmente nos nos ha enviado nuestra amiga Artemis, eh, Nader, ajá y, en, y David, y por supuesto David, comandada por este grupo de muchachas estupendas, libreras allá, Vanicita, no recuerdo la chica argentina, creo que ella se fue de Venezuela. Eh, no recuerdo el nombre y Merlín. Verónica, Cento, ya se Verónica Cento, es correcto y yo le hago una pregunta a María Antonieta a propósito de este de este poema que dice plenos se otorgaron sin discusión amada con equívocos sin aciertos así prueba aprendizaje el lomo acariciado de una bestia mi aspereza domesticada por el amor que pasa Ya me cultivaron con rudeza, solo espigas doy al viento. Fin del poema. Y la pregunta es, ¿la poeta María Antonieta Flores ha sido domesticada por el amor que pasa? Domesticar tiene muchos sentidos. A ver. Eh, hay un domesticamiento amoroso, suave. Hay uno que, que transforma. Yo creo que todo, que lo digan los perritos, todo, todo, todo acto de domesticar, porque los gatos son más rebeldes, pero los perritos son más sí. fáciles, todo acto de domesticar implica una transformación. Incluso ahora que lo acabas de mencionar, los gatos no solamente, no, lo que pasa es que los gatos domestican al amo. Ah, bueno bueno lo domestican y lo, lo aruñan todo yo estoy todo aruñado por Dalí pero eso que estás diciendo es muy bonito porque domesticar puede venir desde muchos espacios claro. y ese es, puede venir desde el espacio amoroso de sí. ir cediendo ir, ir, ir conociendo ir intercambiando hasta que decantas y bueno ahí coincides claro. Obvio. puede venir también por el otro lado de la imposición como quien doma un caballo salvaje. Exactamente tiene eh, ese doble sentido porque las experiencias son diversas entonces hay, hay vivencias a, que pueden dejar este, lastimaduras otras experiencias dejan este, frutos pero a la larga cuando uno revisa o hace su memoria y cuenta eh, se da cuenta que eh, valga la redundancia que esa todo le de, deja un fruto que lo hace a uno transformarse para bien yo creo que esa es la ganancia así es bueno desde el punto de vista amoroso a mí me están domesticando o en todo caso redomesticando no es fácil la tarea que le tocó pero bueno ahí está ahí está dándole ahora sigamos adelante en, en este maravilloso poemario son muchas cosas que se me ocurrieron y, y reflexioné durante la lectura no uh -huh. pero me voy directo a un verso que dice, a vida cuenta, nunca dejé de ser madre, ¿no? Ese sentimiento está allí. Sí, yo no pude tener hijos, pero he tenido alumnos, hay quienes me dicen que tengo libros, pero hijos eh, paridos eh, o engendrados en mi vientre no tuve, no pude tenerlos. Y eso es un reconocer, un reconocer esa herida que está allí, pues. Ahora, afortunadamente la vida, hasta donde yo conozco, o bueno, lo poco que conozco, está rodeado de grandes amigos porque además lo, lo veo, lo veo en tu trabajo como, como editora con el grupo de amigos poetas que, que están allí muy cercanos a ti. Entonces, bueno, parece que lo, los amigos son la familia que uno escoge también, ¿no? Claro, es la familia extendida y la que uno puede elegir. Y de los alumnos hay muchos que se terminan emparentando, adoptándote como madre. Madre poética y al final es madre, igual. Sí, no, y, y, y siempre está como el recuerdo. Y eh, algo que eh, tiene que ver con, la, con, esa, con esa actitud materna es saber dejar ir a los hijos. Así es. Y ayudarlos a crecer Exactamente. Potenciar sus talentos Para ayudarlos a crecer Y dejarlos ir Y creo que eso en tu labor como tallerista Que también como, como guía Además no, no. De, de tu labor como escritora Y editora Ha sido muy importante Porque tenemos referencias Y conozco muchas personas que han estado contigo Compartiendo en tus talleres de poesía Que tienen esa sensación de haber sido cuidados De haber sido amparados De haber permitido su crecimiento para después simplemente vuela fuera del nido. Claro, claro. Y de... muchas veces, perdón, no te preocupes, la mujer en, en la vida amorosa le toca a veces ser la madre. También. Porque en fin de cuentas una relación entre un hombre y una mujer... Eh, Implica la amistad, implica maternidad, paternidad, un compañero. Exige, eh, hay una serie de roles que se van moviendo, aunque el que debe predominar es el del amor, ¿no? el de la pareja con deseo sexual, porque si no se perdió el juego. Exactamente. Lo más sabroso el juego. Aquí subiendo la temperatura en este horario. Bueno, no hemos dicho nada que no sea cierto para todos aquellos que nos están escuchando. Y una de las imágenes que a mí me, me enganchó muchísimo, y bueno, ya te doy el libro, ¿no era? Y, y leo textualmente ese pequeño verso, que además es una maravilla, dice así, la joya de la boca es el paladar, es decir, el sabor que uno tiene justamente, no solamente por el hecho de, de degustar, de degustar sabores, sino en términos simbólicos justamente todo lo que recrea la imaginación a través del gusto y de la palabra, que es lo que María Antonieta Flores hace perfectamente, porque hay unos versos que son, o poemas que son un poquito más largos, no es que sean largos, sino que son un poquito más largos, pero hay unos que parecen casi que unos haikus, ¿no? Casi que unos aforismos allí como depura la palabra María Antonieta Flores, para llegar a esa contundencia porque en este, en este pequeño verso yo no dije ninguna palabra complicada, rebuscada sino es como saber sacarle chispa a la combinación de palabras para, logra, para lograr esa imagen como esta, ¿no? La joya de la boca Es el paladar. ¿Cómo claro. eh, pule? Además, además, el paladar es como una cueva, ¿no? Uh -huh. Tiene esa esa forma de cielo. Correcto. O sea, lo puede asociar uno con muchas cosas que son concavidades, que tienen que ver con lo femenino. Eh, ¿Cómo pulo las palabras? Acariciándolas, escuchándolas, respetándolas. La palabra yo siempre he insistido que debe ser respetada. Uh -huh. No puede ser que alguien escriba y no se ocupe de, de, de cómo escribe la palabra, que no se detenga a escuchar la sonoridad que cada palabra tiene. Entonces, eso, eso es todo un proceso eh, que ha ido marcando mi escritura. De hecho, quienes leen mis primeros trabajos y leen este más reciente, van a decir, este, oye, ha habido aquí un cambio en el manejo, no solo de las imágenes, sino del vocabulario, Uno se va, con los años, se va como deslastrando, se va quitando también eh, capas de cebolla y se va quedando como más desnudo uno con uno mismo. Y eso, ese, ese es un proceso que se debe reflejar en la escritura, porque la escritura no es algo ajeno a mí, la escritura es algo que sale y nace de mí, y por eso es importante. Entonces, eh, ese trabajo de, de pulitura, obviamente también está marcado por la corrección, Por la, la revisión, revisión sí. de, de, de, tanto de oído como de, de ver este, si esto va o no en función de la línea que lleva el texto. El texto completo, ¿no? Que más allá sí. de la imagen bellísima que utilizaste de, de las capas de la cebolla, eh, eh, inevitablemente eh, es necesario, y, y es así, creo yo que es así, tú me corriges, es necesario el paso del tiempo para llegar a esa depuración, porque tal sí. vez... Eh, los poetas más jóvenes obviamente en el, en el aluvión de vivencias que son propias de la juventud te llevan a, a explayarte en cualquier cantidad de imágenes al momento de escribir, pero con el paso del tiempo, de la experiencia y de todas las vivencias que vas acumulando a lo largo de tu vida llega un momento que dices no hacen falta tanta palabra lo que hay es que buscar justamente cuál es ese punto en donde brilla la palabra misma Exactamente. y no y no solamente a través de largas y, y, y largas imágenes y versos y versos creo yo que es el proceso más difícil no la depuración claro porque cuando uno está joven eh, las palabras y, la, y lo que siente lo atropella porque son muchas emociones hay muchas cosas hay muchas ansiedades Ajá. hay muchas hormonas Deseos, y mucho, exacto, sí. muchas expectativas con la escritura y cuando eh, pasa el tiempo Y uno, ese tiempo, uno lo ha hecho tiempo es decir, tiempo interno Uno puede depurar Uno puede eh, Decir, bueno Yo me quedo con estas palabras O yo voy por aquí porque ese es el camino Más directo o más claro Para lo que yo quiero decir Claro, para llegarle a ese lector de la, de la manera Más diáfana posible Sin sobrecargarlo de imágenes Sino con una imagen Sí, además hay algo que yo está, que ustedes están conversando y yo estoy pensando, siguiendo el hilo de la conversación, que volviendo a la idea de las piedras, la palabra se pule como una piedra, claro. con el tiempo, con sobarla, que la, con el, el agua la soba, el, el aire la soba, eh, el la, rodar sobre ella misma la soba. Entonces, es un poco, un, me re, busqué porque estaba bus, aquí viendo Y comparativamente cuando leí Temples, de alguna manera sentí eso que tú acabas de decir, María Antonieta, que hay un cambio, no solamente en el uso de la palabra misma, sino en la conexión emocional que esa palabra le transmite a uno como lector, que es como de ya fui, regresé y esto es lo que tengo. Porque si <risa> recuerdo, Limaduras uh -huh. era como más más de, de entrañas, más del vientre, más, más de, de experiencias angustiantes que estaban aquí, porque te las tenía que contar, desde de, de un dolor más, más intenso que todavía no había sido digerido. En cambio en temples está eso que tú también lo dijiste como memoria y cuenta, ¿Qué es eso, ya fui, ya vi, vine. Es el dolor reposado. Y entonces ya pasó, y hay una, un verso precioso de un poema que se llama Que apostó para perder, y que cierra ese poema y dice así, No he dejado de respirar cada momento que amé y perdí. Y es una belleza, es una belleza. Eso es, necesar, eso es necesario, esos eso silencios que, que atraviesan después los versos, porque justamente lo dejan a uno... En ese proceso de, de reflexión, ¿no? Debemos hacer un corte del insaber porque mira que nuestro operador ya nos está lanzando mal la cara. No, es falso. No levantes falso testimonio <risa> contra Luis <risa> porque Enrique no porque viste. él siempre tiene cara cara. Eso porque no lo viste. Hoy estamos obsequiando y voy a corregir gracias a la poeta María Antonieta Flores, quien tuvo la, la gentileza. No solamente estamos obsequiando Temples, su más reciente publicación poética, sino también la edición, la publicación anterior del sello editorial Eclipsidra que ya por título Madera de Orilla así que hoy se van a ganar dos poemarios de María Antonita Flores y 250 gramos de café cortesía de Doras y café ¿cómo se lo ganan, en Noguerísima? enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula Hay muchas personas enviando mensajes, así que mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse los poemarios a su casa. Y les recordamos que el costo del mensaje es de un Bolívar fuerte, más básico, masiva. Publicidad en librería Sónica. Literatura para un untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En el suroeste de Caracas, Doras Gelato Café tiene los mejores helados y un café, mmm, delicioso, ¿sí? Espresso, maquiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Doras Gelato Café. Doras Gelato Café, quedarán helados de placer. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. En Ávila Gallery valoran tu obra como bien se merece. Un lugar auspicioso en donde encontrarás la mejor solución para exponer tu talento. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414 127 4060 Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ellas tienen el control, aunque muchos se nieguen a aceptarlo. Nosotras, las mujeres...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 Librería Sónica por RCR. With my high starch collar and my high top shoes and my hair piled high up on my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With this light brown derby and this bright green tie, he was quite the handsomest man. Started... estamos de regreso a librería sónica. Literatura para un perro. Al fondo continúa The Trolley Song. ¿No? Sí. Así es. The Trolley Song. De la banda sonora original de la película Meet Me in St. Louis, del año 1944, una de las películas más exitosas de Judy Garland para la MGM, la cual fue dirigida por Vicente Minelli, con quien se casó el 15 de junio del año 1945, y ya para el 12 de marzo del año 1946, nació la primera y única hija de la pareja, Lisa, ¿sí? Lisa Minelli. Así es. ¿Y qué librería Sónica para los más pequeños. A ver... Y hoy queremos recomendarle un libro para los más jóvenes de la casa. No para los más chiquitos, sino para los jóvenes que tenemos en la casa, esos adolescentes que están buscando lecturas apropiadas, que los... Magneticen otra vez con los libros, Arenas Movedizas, de Octavio Paz, ilustrado por Gabriel, pa Gabriel Pacheco para el Fondo de Cultura Económica. Las ilustraciones parecieran adentrarse en un misterio, como si estuvieran cavando en un enigma que interroga a quien las lee e, inhabilitablemente, lo seducen. Una vez que está seducido, el lector se deja llevar por los fantásticos relatos de Octavio Paz, en un libro que revela su voz narrativa y deja hipnotizado a los jóvenes lectores. Diez cuentos breves donde la imaginación construye mundos fantásticos y el juego con el absurdo descubre la intensidad de los sentimientos humanos. Un libro que nos enamoró. Arenas movedizas de Octavio Paz, ilustrado por Gabriel Pacheco, editado por el Fondo de Cultura Económica. Lee con tus hijos, lee para tus niños. El gusto por leer crece cuando tienes con quien conversar sobre tus libros. Síguenos en Twitter por arroba y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de la poeta y amiga María Antonita Flores, quien hoy vino a presentarnos su más reciente publicación, Temples, y antes de darle, darte la palabra o antes de hacer la lectura, María Antonieta ¿Por qué el título? ¿Por qué Temples? Para que aquellos amigos que están ahorita sintonizándose se entusiasmen y salgan corriendo a hacerse uno de los ejemplares, para el que no tenga suerte de ganárselo, ya sabe que puede ir a buscarlo a la librería, pero ¿por qué Te Temples? Están invitados a ir a las librerías. Muy bien, ¿por qué Temples? El título Temples eh, me permite dos eh, sintetizar dos aspectos, uno el de la templanza El de tener moderación o serenidad en una época donde el, el desequilibrio es lo que prima y lo que reina. Y lo otro es que el temple es lo que adquiere, la, le da la dureza al acero, porque pasa por el fuego y es enfriado en agua, pasa por el fuego y es enfriado en agua. Y ese proceso es lo que le da su dureza. Entonces, temples es... Eh, No, no voy a hacer aquí otra referencia por el horario infantil que, al que la palabra lleva a pensar en eso pero eh, la idea de eso es invocar la serenidad e invocar el, también la, no la dureza sino la fuerza la que tiene un metal que no se va a partir ante las adversidades y ante las circunstancias ni ante el amor ni el desamor sino que va a recibir todo con eh, el ánimo de que no lo quiebre, sino de mantener su metal en su, en su constitución real. Como una espada de samurái. Exactamente. Oye, tremenda imagen. Entonces yo quiero que María Antonieta nos ofrende eh, la lectura de ese poema que le indiqué, que es una belleza, y que bueno, sí se puede leer en nuestro horario de todo público. Adelante, María Antonieta. A cada uno lo suyo. El hombre que me protege del frío Besa mi frente, me cuenta vicios y caídas, reposa a mi lado, se apresura. Le despierto fatiga, nada en él se mueve. Dentro de su celda, a veces, mi mano ha creado el movimiento sin rozarlo. Fin del poema. Una belleza de poema y quería preguntarte aprovechando estos últimos minutos, María Antonieta, de programa, porque además que el tiempo se nos va rapidísimo, ¿cuánto tiempo de depuración, de decantación te llevó este poemario? Que a lo mejor, para aquellos que no lo sepan, aunque yo dudo que nuestra nuestro audiencia no lo sepa, gente inteligente, de buen gusto, que le gusta la literatura, nos estamos piro, autopiropeando, ¿no ver. Ya te iba a decir, ¿Sí, oye. ¿no? Sí, ¿no? Pero para aquellos que nos están escuchando, ya en serio, bueno, lo otro también fue en serio, eh, no es fácil depurar un, un poemario, hay poemarios que tal vez necesitan más tiempo que otros. En el caso de Temples, ¿cuánto tiempo te llevó escribirlo y depurarlo y corregirlo? Eh, la depuración, primero, eh, en mi caso como escritora, es interior. Eh, Yo no necesito, eso es un proceso interno que luego cuando ya llega al papel o a la pantalla, que realmente yo escribo eh, usando el teclado, eh, queda allí, eh, es, que no, me, es que es complejo porque son como varios co factores internos, que se, porque es una depuración interior, es una depuración con el trato con el lenguaje, es una depuración con el trato con la poesía. El trato con la poesía es una cosa muy importante, porque uno cree que puede usar la poesía, y uno tiene que tener un trato respetuoso con, la, con la poesía. Entonces, eh, el tiempo de escritura que yo siempre trato de registrar en mis libros es del 2007 al 2010. Después de que, que termino la escritura, tiene uno o dos años que, que fue revisado el libro. Pero su esencia eh, salió en esa escritura de 2007 a 2010. Sí. Ahora, hay muchas palabras claves para escribir poesía. Hay muchísimas. Y una que se me viene es precisamente temples, aparte de la paciencia, para poder escribir poesía. Bueno, Elizabeth lo sabe, que ha escrito poesía. Hay que tener paciencia y temple. Ciertamente. ¿No? Más, más allá de la constancia también, obviamente la constancia es necesaria, pero hay que tener carácter, decisión, temple, paciencia para lograr justamente un, un trabajo como este. Y eso me lleva a lo que mencioné hace poco, el trato que tiene uno con la poesía. Exactamente. O sea, si, eh, para uno tener ese trato, uno no está tratando con cualquier cosa. Tratar con la poesía es tratar con algo casi sagrado es, o sagrado Sí, es respeto Es un respeto, entonces sí. eso tiene que ir creando dentro del poeta un temple Así como lo crea en el lector Porque el lector, a medida que él va leyendo, va viendo cómo se va transformando Y cómo sus mm, apreciaciones de lectura son cada vez distintas mm. Y son eh, más afinadas en la medida que siga leyendo Y aprovechando ya estos últimos minutos Ajá. Hablando de respeto ¿no? ¿Qué tal te trataron en la editorial? En Calatos Ediciones ¿Cómo te tratan ellos para publicar? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso lento eh, Me trataron bien Yo conozco He de decirlo, pues yo conozco a David, a David Malavé desde el 93 Ya son unos años Sí, cuando él, él era psiquiatra De Ida Granco Y a Artemis Nader la conocí en el año 2000. De hecho, este, yo fui la editora, la primera editora que tuvo su revista Calatos, que es la madre de la librería. De la librería, ajá, sí. correcto. Que todavía está activa en, en, internet, en la red sí. para sí. quien le interese verla. Y tiene materiales muy buenos. Y eh, me trataron bien. Eh, fue este, un proceso lento porque estaba atravesado de los problemas de papel, eh, una serie de, de inconvenientes incluso personales pero este yo me siento bien tratada y les qué agradezco bueno, a todos bueno. uh, y a las y a las muchachas de Calatos sin duda le agradezco este su belleza su generosidad Ay, son sí. sí sí lo sé sí, sí. y fíjate Ajá. a ver cada hora que lo mencionas Calatos la revista digital eh, si mal no recuerdo era calatos.org no, con, no el punto, punto com, com. y al cautivo el cautivo está en pausa Porque yo tuve que hacer la pausa por mi salud, me recargué de muchas cosas, pero él está todavía en el aire y hay, y hay material allí que yo invito, sí, yo invito a visitarlo. Yo he procurado mantenerlo eh, operativo y activo para, porque ese material eh, es para todos, para todos los, los interesados en la literatura y la poesía. Entonces, no, no, quiero agradecer, porque dije las muchachas de Calatos, pero quiero agradecerle especialmente a Vanessa y a Graciela Yáñez Vicentini. ajá, correcto. Ajá, pero este, que han sido también este, un apoyo eh, para esto de la distribución y, y para las actividades. Así es. Bueno, María Antonieta, antes de, de despedirnos, porque lo que nos queda es un minuto eh, de programa. Amén de leerte, de leer temples, eh, de leer toda tu poesía, madera de orilla, ¿qué recomiendas leer? ¿Qué estás leyendo? ¿Algún poeta que para ti sea, esto es una pregunta injusta, pero bueno, un poeta fundamental, deben ser muchos, Uy. pero al menos dos de ellos. Es muy, muy, muy complicada la pregunta, porque yo por épocas tengo algún poeta cerca este, que, que leo o releo, Se me ocurre ahorita Raúl Gómez Hattin el poeta colombiano, ya fallecido. Eh, y he estado muy acompañada por La Barata de Santos López. Ah, qué bueno, sí. A quien, bueno, esperemos tener pronto aquí en librería Sónica, porque, bueno, recibimos un, su, su trabajo, tuvo la gentileza de hacernos llegar el ejemplar. Bellísima la edición, así que ya leeremos y ya le invitaremos. Bueno, María Antonieta, muchísimas gracias por tu visita. Los micrófonos son tuyos. Para que te despidas. Ay, muy agradecida. No saben lo feliz. Y contenta que estoy de estar de nuevo aquí con Jason y con Lisabel y de que eh, mi voz llegue hasta ustedes hablando aquí en, en este ambiente donde la literatura se unta. Así es. Se unta bellamente. Muchísimas gracias, <risa> gracias María Antonieta, María Antonieta, por tu Nieto, visita. Es tu casa. Y ya sabes que cuando venga una próxima publicación o no necesariamente con otra publicación, cuando quieras volver y hablar de algún poeta de tu predilección, podemos cuadrar eso en, para una próxima grabación. Próximo Muy, programa. Muchísimas gracias lo anoto. Anotado. Muy bien bueno Noguerísima, tal como es costumbre mientras nuestro operador, nuestro querido Luis Enrique Delgado Buscando la Música nos despedimos con la frase del día Hay mucho más para un libro que solo leerlo Maurice Sendak en la Dirección General de la Estación está el señor Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En la Gerencia de Información, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes tuvimos el gusto de compartir con todos ustedes hoy domingo y en reposición, los sábados después de las 9 de la noche, Linzabel, La Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos despedimos. ¿Por qué nos despedimos, no despedimos, ver? Con The Man That Got Away, El Hombre Que Se Fue, de la película Nace una Estrella, protagonizada por Judy Garland, a quien dedicamos la música del programa de hoy, y que por esta película ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz en una Comedia o Musical en el año 1954. Buen inicio de semana, chao. Chao. That great RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por. El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo. Doras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.